Y llega Vero McLennan con su columna Degeneradex. Hola Vero, te saludamos Lautaro y Valentina. Hola Valentina, hola Lautaro, ¿cómo andan? Muy bien, vos. Bien, bien. bien.、Eh, experimentando todas las sensaciones que nos quedan en el cuerpo, en la psiquis,、eh, en las emociones,、eh, después de un paro internacional de mujeres lesbianas, travestis, trans, no binarias. Fue impresionante、eh, lo que se vivió en la ciudad de Santa Rosa, una gran movilización、eh, el día lunes.、Eh, muchas organizaciones,、eh, colectivas feministas encabezaron este reclamo y obviamente venimos de alguna manera deconstruyendo todo lo que ocurrió. Y bueno, vos lo sintetizás bien, es un mundo de sensaciones lo que. nos d Es j ó e realmente, sí, sí, nos deja cosas que, que se sienten realmente、eh, de, de manera corporal, ¿no?、Uh -huh. Este... y realmente tratar de、eh, como poder ubicar cada una de esas sensaciones para poder hacer una lectura desde lo personal desde lo colectivo porque acá hay un hay un desafío muy grande que es、eh, tratar de dejar de lado las particularidades、eh, el lugar desde, en el cual estoy parada ¿eh? que puedo ser no binaria que puedo ser lesbiana pero、eh, la idea de construir un pensamiento colectivo en el cual podamos pensar colectivamente todas esas disidencias y, por supuesto, con este, las mujeres. ¿no? Uh -huh. es, un desafío, es un desafío para pensar y pensarnos colectivamente. Esto de no solamente reaccionar, no solamente evidenciar, no solamente militar o activar por una cuestión de tipo personal, sino salirme de ese yo, de esa individualidad, para empezar a pensar de manera colectiva,、uh -huh. no solamente por lo que a mí me pueda llegar a ocurrir con, con mis características personales, sino por tratar de tener una lectura de, qué es la, de cuál es la sociedad que habito, qué cosas veo que me ponen mal, que no me gustan, que no concuerdo, que me hacen ruido, Eh, que me generan temor, miedo, asco y todas las sensaciones que me pueden llegar a, a, a surgir de esta sociedad y tratar de ver de qué manera puedo, con un pensamiento colectivo,、eh, modificar esa sociedad para tratar de hacerla mejor. n o、uh -huh. eh, Siempre hablamos de la construcción de una sociedad que pueda、eh, ser respetuosa de las diferencias. Ya pasamos de hablar de la tolerancia, es un término que lo dejamos de lado, porque la tolerancia es algo como te banco, te soporto, ¿no?、Eh, y, y no está tan bueno.、Uh -huh. eh, lo que se pide es el respeto hacia esa otra edad. Y, y tuvo la particularidad este paro en el cual nos pusimos a pensar de qué maneras, de qué otras maneras, podíamos llevar adelante una movilización, una manifestación que tuviera una llegada、eh, más contundente justamente a la sociedad y en ella también al poder político, al Estado, ¿no? que es fundamentalmente a quien le hacemos los reclamos. Por eso surgió esta posibilidad de no solamente marchar, como lo hacíamos siempre, desde la Plaza San Martín hasta Casa de Gobierno y volver, donde muchas personas notábamos que nos observaban casi como si fuéramos un espectáculo callejero que va pasando. Algunas otras personas nos miran sin ni siquiera comprender qué es lo que está ocurriendo. Y muchas personas también te miran con desprecio y con descalificación. Entonces surgió la idea de poder hablarles a, a las personas que estuvieran en la calle para pedirle empatía, básicamente, el reclamo de empatía. Porque las mujeres estamos muriendo fundamentalmente, y esto es lo que tal vez, no sé, ya, nos, ya digamos el esfuerzo de explicar y de todo esto nos lo seguimos tomando, a pesar de que、eh, podemos este, darnos cuenta de que no es que no entiendo, sino que no quiero entender. No quiero entender, no quiero mirar una realidad porque creo que tal vez me asusta demasiado, tal vez creo que a mí no me va a pasar. ni a ninguna de las mujeres de mi familia, tal vez porque siento que no puedo hacer nada al respecto y entonces me resigno.、Eh, pero a esa sociedad a la que se le habla, lo que se le está pidiendo es empatía.、Eh, porque las mujeres, y, y las fundamentalmente mujeres travestis y lesbianas,、eh, mueren. en situaciones de ataques violentos perpetrados por personas que son del de mismo entorno con el cual se vinculan en, fundamentalmente desde lo afectivo es decir son son esposos s e esposos son hermanos padres novios amantes es decir hombres en su mayoría que tienen un vínculo afectivo、eh, con quien después es asesinada Esto va en respuesta de las personas que dicen también los hombres mueren. Hay muchos hombres que mueren en situaciones violentas, pero por lo general son cuestiones violentas relacionadas a otra temática, como puede ser un robo.、A、un señor lo matan porque le quieren robar una persona desconocida. Por lo general, cuando un hombre muere en una situación violenta, su v i c t i m a r i o es alguien que no lo conoce, o es alguien con quien se vincula de alguna manera, pero no desde lo afectivo. A las mujeres las matan, las violan, las exterminan, a las mujeres y las disidencias, las personas que dicen quererte, amarte, desearte. Entonces, lo que se le está pidiendo a la sociedad en general es que observe esta particularidad que tienen los femicidios y los travesticidios. El porcentaje es altísimo, es decir, no es un número cualquiera. Y además, lo que estábamos pidiendo también al poder político es esta clase de sensibilidad, primero de observar y de compartir con el movimiento feminista la lectura que hacemos de esta problemática. Lo que hemos logrado es que se generen como espacios dentro del gobierno en los cuales se aborda de manera particular esta temática. Esto lo tenemos. Ahora, por ejemplo, hay una,、eh, dejó de ser la Secretaría de la Mujer para pasar a ser Secretaría de Género, que considero debería ser de géneros, con e S e al、sí. final, no sé por qué está en singular, cuando en realidad estamos hablando de multiplicidad de géneros. Pero bueno, tenemos la Secretaría de Género y diversidad, pero este, si esos espacios no cuentan. con un compromiso político real, no tienen presupuesto. No tienen presupuesto, no tienen políticas, digamos, que den una real solución de fondo a los problemas que estamos teniendo. Y se nota,、eh, se nota que no hay interés de escuchar, a pesar de todas las cosas que estamos haciendo. Hay como. Es como que políticamente queda bien o es correcto hablar de disidencias, hablar de mujeres. Parece como que dentro del discurso empezamos como recién ahora a entrar ahí. Ahora todavía no estamos viendo、eh, las acciones concretas que, tiene que, que tienen que llevar adelante los gobiernos para demostrar que realmente, a través de los hechos, concuerdan. con esto que estamos gritando, con esto que estamos diciendo, con lo que leemos, con lo que vociferamos, con lo que pintamos y con todas las acciones que son en algunos casos este, lo más、eh, llamativas posibles, como es pintar y rayar y demás,、eh, que me parece que está absolutamente justificado y entendido. Porque las paredes, como por ejemplo de la jefatura de policía al otro día al mediodía estaban inmaculados nuevamente es decir que cuando yo quiero arreglar algo que considero que está mal inmediatamente me pongo en acción se pintó quedó perfecto mejor que antes de cuando pasó la intervención que lo que le reclamaba allí funciona la oficina de la interpol es que encuentren a las personas que están prófugas y las traigan y las juzguen, ¿no? Y que hagan su trabajo.、Eh, sin embargo, vemos que, digamos, hay, hubo una este, velocidad increíble para la reparación de las paredes, pero no hay una velocidad increíble en dar respuesta a los reclamos que desde el movimiento m e d i o feminista estamos haciendo para la captura de las personas que están prófugas y que no, parece que no las encuentran. Nos da la sensación de que en realidad nadie las está buscando. No este, No hay nada de información sobre la cuestión. no, no hay nada, hay No hay nada. Es un hecho que pasó y que se apuesta incluso, me parece, a que pase la cantidad de tiempo suficiente como para que nos cansemos y nos olvidemos. El problema, o la ventaja, es que el movimiento feminista se hace de generación en generación, en generación, en generación. Y es evidente que no nos vamos a cansar. Porque las que nos vamos a morir ahora, vamos a, vamos a ser sucedidas por otras mujeres, por otras disidencias, por otras personas que también van a llevar adelante este mismo pedido y este mismo reclamo. Porque la revolución feminista es la más antigua de la historia de la humanidad, porque es una opresión que nos acompaña desde el mismo tiempo en que、eh, inventamos la humanidad. Viene así, viene desde entonces. Entonces, No hay posibilidades de que en algún momento esto se termine, porque la lucha la vamos a seguir la vamos a seguir dando y la vamos a seguir peleando. Con todos los problemas que podamos enfrentar y tener y con todos los debates y discusiones que hacia adentro del movimiento feminista podamos tener, siempre sabemos que si tocan a una o a une, nos tocan a todes.、Eh, la verdad es que、eh, El pedido que estamos haciendo es de empatía tanto a la sociedad, como les decía, como a los estados en todos sus niveles, con acciones concretas de respuesta que por ahora siguen sin llegar.、Eh, creemos que tiene que haber más feminismo ocupando lugares de poder, no solamente que hayan más mujeres, Porque que haya una mujer no significa que esa mujer sea feminista, porque no es una cuestión biologicista el feminismo. No tiene que ver con tener o no tener v a g i n a Tiene que ver con el posicionamiento ideológico que tenemos en la vida. Es otra cosa, ¿no? Entonces, más feminismos en los lugares de poder nos van a dar posibilidades de que haya más políticas estatales que tengan que ver con la, las respuestas que estamos pidiéndole a los estados. Los estados somos también las personas. ¿Quién es el estado? Somos todes. Y la verdad que ver, por ejemplo, el comportamiento de los medios de comunicación es, es tremendo, digamos.、Eh, las formas de ninguneo que sufrimos desde el movimiento feminista son terribles. Llenar 5, 6, 7 cuadras de una ciudad recorriéndola, Eh, y que no, dedique, que no se le dedique el tiempo ni el espacio en los medios de comunicación en general, no hablo de Kermés que tiene una posición claramente tomada en esto, sino de todos los, los medios que integran la provincia de La Pampa, que te pongan en un recuadro, que te pongan en una página adentro, ¿qué otras movilizaciones llevan en nuestra ciudad capital de la provincia tanta cantidad de gente como lleva el movimiento feminista? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Cuál es la razón por la que no merecemos estar en los principales titulares, en los principales debates, en los principales lugares de discusión? ¿Es simplemente el machismo lo que hace que se produzca esto? Es simplemente eso, es el machismo y es el sistema patriarcal que nos contiene. No hay otra explicación. Entonces, por más. megas movilizaciones que hagamos, seguimos enfrentándonos a la terrible indiferencia sostenida por hombres y por mujeres, y también por disidencias, porque también dentro de los colectivos hay machismo y hay patriarcado, ¿no? No decimos que las personas gays o lesbianas estén inmunizadas a esa situación. Eso es algo que le cabe al conjunto. He visto estos días Llorar desconsoladamente a muchas personas que se tomaron, tuvieron la imprudencia de ponerse a leer los comentarios es,、eh, sobre estos temas. Es impresionante el odio tremendo de la sociedad hacia las mujeres y en particular a las disidencias. Es terrible. Comentarios y comentarios que yo hace rato que dejo de leerlos, cada tanto por ahí miro una u otra como para decir, bueno, seguimos con ese tema y sigo de largo, ¿no? Porque creo que no, no, no vale la pena. Hay compañeras que por ahí dicen, no, pero tenemos que entender por qué ese rechazo. Se llama odio. Se llama odio, se llama desinformación, se llama, como vos quieras llamarlo. pero creo que la sociedad en la que vivimos es una sociedad que sufre terriblemente la falta de empatía, la falta de empatía por, por todas las otras cosas que no tengan que ver con sí m i s m o Es decir, la gente, creo que bueno, la gente en su mayoría está este, atomizada, creo que también las cuestiones De, de no relación social que estamos teniendo por esta pandemia que estamos viviendo, hace que nos aislemos y que dejemos de pensar cada vez más en las demás personas. Y es tremendo. Este, estoy conmovida también con todos los incendios que están pasando en el sur. No veo tampoco un comportamiento de parte de los medios de comunicación en general para referirse a esa problemática, este, justo. En una provincia donde hay una tremenda organización、eh, en contra de las políticas que agreden a, a la naturaleza, es allí donde se prende fuego todo. ¿no? Eh, y hay un montón de gente súper solidaria y súper trabajadora que está juntando fondos, que están replicando, que están haciendo lo imposible. Para revertir esa barrera mediática que no nos permite que estos temas sean los que se pongan en discusión. Nos, nos estás dando, Obero, el pie justo porque estamos en comunicación telefónica o vamos a hablar justamente de este tema, de lo que vos estás mencionando, con una compañera que está allí en Lago p u e l o y que está obvia, obviamente. Eh, colaborando con todas las personas que están allí.、Eh, si querés, la saludás vos y le damos el ingreso. Se llama、bueno. Delga y es de la FM comunitaria、eh, Alas. ¿Cómo te va, Delga? Gracias, Vero. Hola, dale. Buen día, compañeros de Radio Kermés.、Eh, ¿Cómo estás?、Eh, Estamos de pie todavía.、Uh -huh. Como dice la nación mapuche, todavía seguimos v i v o s y luchando. Uh -huh. En este momento, yo estoy en mi barrio al pie del cerro Gurrumahuida, mirando hacia el cerro y preparada es por si tenemos que irnos.、Uh -huh. eh, estuvimos haciendo desde Radio Alas la, la máxima cobertura que se puede hacer desde la radio comunitaria, haciendo el despliegue de compañeros a disposición por todo el territorio. Y esto es algo que venimos haciendo ya desde fines de enero, con los incendios. Ahí escuchaba. Que decían que no hay cobertura de medios nacionales. Lamentablemente estamos un poco acostumbrados a no esperar nada de los medios hegemónicos y a resolver en nuestras redes de medios alternativos lo que, lo que tiene que ver con la información o, en este caso, con contrainformación. El fuego、uh -huh. ha afectado, uf, en verdad ha atravesado los pueblos.、Eh, Si bien el, el fuego en cuesta del ternero a fines de enero, principios de febrero, estaba más en una zona rural,、eh, en un bosque bellísimo que ya no está,、eh, en este momento quizás se siente de otra manera porque se han destruido más de 250 viviendas, el fuego ha pasado <coughs> sobre las tomas, Más reciente sobre s los lugares más precarios y se ha llevado todo lo que había a su paso.、Eh, está el ministro Juan Cabandier en este momento acá en Lago p u e l o un maestro en el arte de hablar sin decir nada, un maestro en el arte de no resolver y siempre decir que eso depende de provincia, esto de nación o citar la constitución, algo que en este momento es absolutamente inútil. Para una comunidad que necesita que se envíen recursos, que se pongan a disposición aviones hidrantes. ¿Qué es lo que vemos desde FM Alas y desde los colectivos comunitarios y desde la comunidad acá de la comarca? Una clara, clara, clara intencionalidad, no solamente de volver a criminalizar la lucha social, la protesta social y la defensa del territorio de la nación mapuche. sino también un desprecio por, por nuestras vidas y por nuestras necesidades muy profundo. El gobierno de a r c i o n i diciendo que va a disponer de un millón de pesos, que pone a disposición un millón de pesos como si fuera una gran cantidad, cuando sabemos que hay terrenos en la zona que valen el doble, el triple o cinco veces eso.、Eh, sí les puedo contar que como es de esperar en este momento también, la solidaridad popular,、eh, Es muy fuerte, es muy marcado el deseo de sobrevivir y de dar batalla y de organizarnos para resurgir clarísimamente esta vez de la ceniza. Vero, si querés preguntarle algo a Delga, está el micrófono abierto. ¿Dónde ves la matriz, ¿Cuál es la matriz para vos del problema que estamos enfrentando como humanidad en una pandemia zoonótica como la que tenemos y en un uso y abuso de, de las tierras como mercancía? Yo lo veo desde el capitalismo, me parece que eso es lo que está dando respuesta, es el sistema con el, que, con el que nos manejamos, donde los capitales son los que están gobernando, evidentemente. El capitalismo me parece que es uno de los sistemas, el otro. Sistema fuerte que está oprimiendo a las poblaciones es el patriarcado y el racismo y una mirada muy centrada en Europa que ve a la nación mapuche como enemigos cuando nosotras lo tenemos muy cerca del corazón y sabemos que la nación mapuche es la gente de la tierra y la gente que está、eh, protegiendo y cuidando el territorio. Sin duda alguna somos un arañazo, le sacamos una cascarita a la pintura del capitalismo.、Eh, Pero en este momento les diría que la pandemia es algo que está olvidado. Acá ya nadie está preocupándose ni por la vacuna, ni por si es la China o es la Rusa.、Eh, no hay nada de eso que tenga más importancia que asistir a la gente que ha perdido absolutamente todo.、Eh, hemos dejado la distancia social de lado por el abrazo, por la contención. Hay un grupo de brigadistas, Autoconvocados en la zona, la gente de la Asamblea de la Defensa del Bosque, que está trabajando,、eh, aprendiendo, aprendieron los compañeros a combatir el fuego, aprendimos a cuestiones de logística en este momento, y también hubo un equipo de salud、eh, elaborando metodologías y aplicando metodologías que tienen que ver con reducir el estrés postraumático en situaciones como esta. So, no solo en los brigadistas y las brigadistas, porque, por supuesto, como era de esperarse, más de la mitad de las personas que están subiendo a apagar el fuego son mujeres lesbianas y trans,、uh -huh. eh, sino también a otra población que está asistiendo y se ha estado dando primero s auxilios emocionales.、Uh -huh. No solamente poner una bendita con platzul, sino ayudar a tener unas imágenes que sean diferentes para que. Después podamos dormir y podamos seguir adelante levantando y reconstruyendo la existencia. Delga, ¿cómo podemos colaborar quienes estamos distribuidos en la República Argentina y que estamos viendo por algunos medios, solo algunos, lo que está ocurriendo allí en la, com en la comarca andina? Una buena forma de mantenerse informados、eh, es escuchar、eh, a la radio comunitaria, alas,、eh, a través de la red de Enfoque o de la página. Que es www.fmalas.org.ar.、Eh, la aplicación de la red de Enfoques es la que nuclea las radios comunitarias de alternativas de la Patagonia、eh, y la pueden descargar en sus celulares. Esa es una de las maneras, es mantenerse i n f o r m a d a s a través de lo que vamos contando y replicarlo. Esa es una forma de gran ayuda. Siempre hablamos de un cerco mediático. En este caso no ha quedado ni el cerco porque se ha quemado todo. Es probable que estas poblaciones no tengamos luz ni agua por mucho tiempo. Se han quemado todo el tendido eléctrico del de hoyo、eh, de golondrinas, que es parte de, de Lago p u e l o Toda la zona del Maitén está en un riesgo altísimo, incluyendo las estancias de Benetton. Y una de las formas de colaborar es organizarse Ahí en el lugar donde están y juntar lo que consideren necesario. Se viene el invierno, sabemos cómo es el invierno en la zona y vamos a estar necesitando de todo. Lo mejor que podemos hacer es organizarnos entre las radios. Radio Sudaca está juntando cosas、eh, para enviarnos y lo que. Esa es la mejor forma. También hay algunos CBU y cuentas, unos de la Asamblea. De la defensa del bosque, porque de manera autónoma y autogestiva se está juntando dinero y se estuvo utilizando ya el dinero para comprar bombas de agua,、eh, mochilas de agua, borcegos. Se necesita ropa de trabajo para apagar el fuego y vamos a necesitar ropa para vestir a toda esta comunidad que ha perdido absolutamente todo, desde ropa interior pasando por. Juguetes, abrigos, camisetas, calzoncillos largos, qué sé yo, todo lo que se nos ocurra. Y decimos en alas que busquemos en el ropero y en la alacena lo mejor que tengamos, el, el suéter al que le tenemos más cariño, la bufanda más amada y más abrigada, y que sea eso lo que pongamos en una bolsa hermosa, si se le puede poner adentro alguna cartita de cariño y ternura.、Eh, Va a ser un, un abrazo importantísimo para nuestra comunidad.、Eh, no dar lo que nos sobra, sino compartir lo mejor que haya en casa con quienes estamos necesitando el más cálido y tierno de los abrazos. Estamos en una situación en la que ha llovido todo el día de ayer, la m a ú n como se dice en lengua de la nación mapuche, ha caído y ha calmado. bastante al fuego, pero a partir de mañana van a empezar a subir las temperaturas, se esperan temperaturas muy altas y sabemos que el fuego está en el interior de los troncos de los árboles, hay muchos focos en c e n d i d o s cerca de las poblaciones acá y el apoyo de nación está, es poco para nosotros y es más cháchara que otra cosa. Entonces, respondiendo a lo que me dijiste, lo mejor es organizar ahí una juntada de dinero o de, de cosas que vamos a necesitar. Se van a necesitar materiales de construcción para levantar las casas y todo lo que se pueda hacer llegar. Están llegando algunos camiones, algunos van al, al municipio.、Eh, estamos intentando confiar en, en los vecinos y vecinas que trabajan en la municipalidad. Y confiar en que esas cosas les van a llegar a las personas que están evacuadas en los gimnasios municipales, en las escuelas se está cocinando para brigadistas y para, para la gente evacuada. En el Centro Cultural Eduardo Bodaliano hay una, una gran fuente de resistencia que está sosteniendo la alimentación de muchas personas. Y después, cuando terminemos la charla, puedo pasarles... Dos TVUs para que compartan.、Eh, uno es de la comunidad Cañío, en el Maistén, en la zona de Buenos Aires Chico.、Eh, están pidiendo ayudas para hacer cortafuegos, se necesitan generadores para conservar el alimento que la comunidad tiene para todo el resto del año. Las pérdidas son enormes y la fuerza también de este pueblo es, es muy grande. El n e h u e n que hay acá también es grande. Eh, la forma de ayudar creo que es esa, organizarse en donde estén y decidir en comunidad cómo hacernos llegar la ayuda que puedan conseguir. Gracias, Delga. No te robamos más tiempo. Sabemos que no tienen luz y que están complicados, obviamente, con la carga de los celulares y con los medios para poder seguir transmitiendo toda la información. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Radio Kermés, la comunitaria de Santa Rosa. Les abrazamos desde Radio Alas, de comunitaria a comunitaria. y... Este enlace entre nosotros tres creo que es la mayor fuerza para pelearle al capitalismo y al egoísmo. Así que les mandamos un abrazo muy grande y gracias por comunicarse y seguramente por enlazar la solidaridad. De nuestros territorios.、Abrazo. Gracias, Delga. Abrazo. Abrazo m u Y gracias, n d e Y g r a Vero, también bueno, por, por habernos、bueno. cedido esta posibilidad dentro de tu columna de darle visibilidad a este reclamo de los vecinos y vecinas de, de Lago p u e l o Lo mencionábamos y, y teníamos la posibilidad、sí. en ese minuto de ponerla、perfecto. al aire. Se estaban quedando sin, sin、eh, batería en los celulares、sí. y querían transmitir sí, esta, esta información. Perfecto, de eso se trata, ¿no? De, de, de tratar de hacer todo lo posible. El lugar en que cada persona se encuentre para, para prestarle atención a quienes más lo están necesitando, que en este momento, sin lugar a dudas, toda la gente que está en esa zona, respondiendo con la más maravillosa herramienta que tenemos para combatir ese patriarcado, que es a través del feminismo,、eh, integrado por mujeres y d i s i d e n c i a s y también、eh, a través del de trabajo. Eh, por, por, por amor a hacerlo, ¿no? por cuidar al otro y que no tenga nada que ver con una cuestión de intercambio comercial.、Uh -huh. Esa es la, la mejor manera de combatir el capitalismo: sacar de por medio las, las, este, las、eh, acciones que tengan que ver con el intercambio comercial, hacerlo、eh, desinteresadamente, vol voluntariamente este, y por amor a las, a las demás personas que la están pasando tan mal. Así que. Eh, buenísimo, como siempre, que Radio Kermesse a una voz más para escuchar、eh, y para decir lo que hay que decir en, en estos momentos tan tremendos que estamos atravesando como, como humanidad. Te abrazamos fuerte, Vero, como siempre. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. 11 horas, 11 minutos, seguimos haciendo Radiocracia. La comunicación no es una herramienta de lucro. Es una herramienta para la transformación. Radio c e r m é s 106-1, la radio comunitaria. Cuido mis alas porque d a sin que p a r a